Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Si el Espíritu Santo me permite, vamos a terminar el tema de la oración, ¿ok? Este es el quinto domingo que voy a hablar de la oración. Yo había planeado un solo día para hablar de la oración y es el quinto domingo, ¿sabes? Me asombra, mi Señor. Te voy a decir, ¿por qué? Porque mis planes no son sus planes. Yo no sé en tu vida, pero muchas veces queremos encajonar a Dios en nuestros planes. ¿Y sabes que Sus planes no son nuestros planes. Tenemos que entrar en la dimensión de su plan para nuestra vida y no meter a Dios en nuestro plan, ¿ok? Entonces, es el tu domingo en el que voy a hablar de oración. ¿Y sabes qué? Ah... Uh, Creo que el Señor considera que este es un tema importante en tu vida. ¿Sabes qué? No importa si tienes 80 años en el cristianismo o que si naciste en el cristianismo y que si tienes los 20 mil títulos de, de, de doctorado en teología y, y eres acá en On Plus ultra, no importa o si tienes 30 segundos de haber recibido a Dios en tu vida, este tema es esencial para tu vida. ¿Por qué es esencial? porque como el aire que respiro, así debe de ser mi relación con mi Señor. Y la forma en la que igual, tú respiras su presencia, entras a su presencia, es a través de la oración. Y la oración, con el concepto que tenemos, no nada más es arrodillarnos, y no nada más es, esa es una parte, pero la oración es una plática, es un constante Una constante comunicación Fíjate, hoy en la mañana estaba pensando Señor, ¿cómo, cómo es el comunicarte lo que digo? Y estaba yo pensando es, es como el Facebook ¿Cuántos conocen? ¿Alguien conoce? Sí, ¿conocen el Facebook? ¿Seguros? Sí, yo ya veo otro. No creo que conozcan el Facebook Entonces ¿Saben qué es el Facebook? Es una red social y ahí te puedes comunicar con tus amigos y hay gente que se pasa horas y horas y horas en el Facebook ahí y que te fijaste que ya viste que, y mandan y fotos y demás y todo ¿sabes qué? la oración es más allá que un Facebook la oración es entrar íntimamente en una relación con el Dios omnipotente con el Rey de Reyes y Señor de Señores con tu Salvador es tener una comunión con Él ¿entiendes lo que es comunión? Comunión es estar tan ligado a Él, es que te vuelves como Él. Mira, tenemos 21 años de casados mi esposa y yo, y hay veces que queremos contestar algo y los dos volteamos y decimos lo mismo, ¡shua! y nos volteamos a ver que deja mi cerebro no, usa tu cerebro. Pero tenemos tanto tiempo juntos que ya hacemos muchas cosas igual ella ha tomado de mí cosas y yo he tomado cosas de ella y hacemos las cosas igual, ¿sabes por qué? porque tenemos una relación y cultivamos nuestra relación así debe de ser tu relación con el Señor y yo quiero hoy para terminar Espíritu, si me dejas hoy terminar yo quiero terminar haciendo un repaso de volada nuevamente, porque yo no quería hacer un repaso y el Señor me puso hoy en la mañana a hacer un repaso ¿por qué Señor? ¿qué, qué no entiende tu, tu pueblo? Sí, sí entiende, pero necesito que se lo remaches. Así se dice en, en fútbol americano, remacha, o sea, da, da el trancazo. El Señor quiere así, chum, chum, chum, remachártelo. ¿Por qué? Porque es, mira, sí, olvídate de todo lo demás. Si tú entras en esta dimensión de relación con tu Dios, todo lo demás, todo lo demás, Escúchenme, jóvenes, padres, abuelos, lo que seas, Si tú entras en esa relación con Dios oh, Tu vida va a cambiar Si quieres que tu vida cambie Métete en la presencia con Dios Mira, Ayer estaba platicando con una persona Y le decía, mira, yo te podría dar el A más B Más C más D de, de cómo hacerle, pero sabes que yo he encontrado Yo he encontrado en mi vida Que lo único que me cambia Es meterme en su presencia No hay metodología de hombre Para poder cambiar tu vida Es que Oh, yo todos quieren que sea la varita de Harry Potter y ¡Pum! Y conviérteme y hazme rana. No, rana es no, ¿verdad? Hazme príncipe, o hazme, cambia mi puni de la noche a la mañana, ya tienes ojos azules y pelo cuero, y tocas la guitarra y, y dices la alabanza. Ah. No, no era así como era antes imagínense como era antes la oración dios quiere remacharte hoy la oración si tú crees ah, les decía yo a esta persona ayer Sabes que yo, yo te, puedo, mira, te puedo agarrar la Biblia y decirte y hacerte y girártela y volteártela y demostrarte por qué es necesario, pero sabes que no hay ningún plan, no hay ninguna forma más que tú te metas en la presencia de Dios y en la, metiéndote en la presencia de Dios, sabes que la misma gloria de Dios va a cambiarte. Sabes que yo te puedo decir a ti hoy en día que lo que a mí me ha cambiado es meterme en la presencia de Dios. ¿No creas que yo soy una perita crucia, una perita en dulce? No, yo también tengo mis cosas, no si me preguntan a mi mujer, mejor no le me preguntes. Yo tengo mis cosas también y el Señor también está trabajando en mi vida. ¿Pero cómo trabaja? Entre más me asmento a Él, entre más me acerco a Él, entre más lo amo y lo deseo y quiero estar con Él, esa exposición es como si fuera... ¿Qué pasa con la gente que se expone a la radioactividad? El otro día estaba yo viendo una película que se llama K-19, no sé si la han visto con Harrison Ford, muy buena película de un hecho real, donde van en un submarino y les falla el reactor nuclear y tienen que entrar a repararlo, a hacer una reparación y la gente que entra por 10 minutos de exposición en el reactor salen todos quemados por dentro y empiezan a vomitar y, y, y todos ellos los que entraron mueren Por 10 minutos de exposición a la radiación. Mira, yo no quiero comparar a mi Señor con la radiación, porque Él es más allá que la radiación. Él hizo los átomos, Él hizo la, la, la fusión, Él hizo todo esto. Pero, pero si podemos meter al Señor en esto... Si podemos meter al Señor en esto... Es, Si tú te expones a, a, a su presencia, debes de salir impregnado de él. No debe de haber ni una célula en tu vida que no esté impregnada de él. Digo, no es un buen ejemplo de la radiación, porque todo, la radiación, todo el mundo conocemos a alguien que haya recibido radiación por cáncer y demás, y vemos los efectos, pero si lo puedes voltear decir, yo quiero estar en su presencia, yo quiero que, que, que cada átomo de mi ser sea impactado por tu presencia, dios eso es la oración, eso es la oración, ¿sabes qué? ¿Quieres cambios en tu vida? Médete a la presencia de Dios, y el secreto del poder de la oración, y hoy es el, el quinto domingo hablando de eso, el secreto del poder de la oración, es, vimos Juan 15, 7, Juan 15.7 y yo te invito a que después lo, lo, lo veas por ahí, Juan 15.7 dice si permaneces en mí y mis palabras permanecen, entonces pide y todo lo que pidas te será hecho ese es el eje de todo esto que estamos hablando Pero sabes que el secreto del poder de la oración Viene cuando tú eres salvado Por la sangre de Jesús Y cuando eres salvado en la, por la sangre de Jesús Y tus pecados son limpiados Entonces el resultado de eso Quiere decir que tú necesitas Y debes estar en una unión permanente Con Jesús ¿Escuchaste? Permanente No de domingo, no de ratitos No, no de gotitas Sino permanente estando con Él Y permanecer en él te da una confianza firme. Oh, ¿cuántos quisiéramos una confianza firme? ¿Tienes temor, dudas? Métete con él. Te da una confianza firme, y ¿sabes qué? Esa confianza firme y ese permanecer en Él te hace, y lo vuelvo a repetir, residente de su presencia, residimos en Él. Número tres, aprecias profundamente sus excelencias, lo aprendes, lo conoces, y cuando lo conoces, más te deleitas de Él. La, el, la oración, escúchame, como hijo de Dios Y si tú has recibido a Jesús en tu corazón y, y tú le has dicho, sí Señor, te acepto Tú tienes la oración como una bendición especial en tu vida La misma oración es una bendición Nosotros creemos Nosotros creemos que las bendiciones nada más son cosas que podemos palpar o ver No, la oración en sí es una bendición de Dios dada a ti es una bendición especial y la bendición se trata de lo que Él hace en ti no lo que tú puedes recibir sino lo que Él realiza en ti, de eso se trata esa bendición especial, no lo que tú puedes recibir externamente, carros y lo hablé la vez pasada, carros este, casas y ropa y, y todo ahí, 50 zapatos padrísimos ¿verdad señoras? No se trata de eso, eso viene por añadido de buscar su presencia, pero es lo que Él realiza en ti, es la bendición, sabes que como resultado de esa bendición especial tu vida se convierte en una vida poderosa de oración y al convertirse en una vida poderosa de oración, de relación con Él, cuando yo hablé de, de, de, de, de esto de, oh, de oración ponle igual a relacionarme, o sea, relacionalo ahí en tu cerebro, analízalo y pon oración igual a relación. Una poderosa vida de oración te lleva a una unidad con Él. ¿Sabes qué? Si tú no oras a Dios es un indicativo de tu vida espiritual. Yo te pregunto, ¿cuántas veces oras? Y a mí me decían, yo recuerdo de joven, que me decían, tienes que orar tres horas al día por lo menos. Y tú, como Juan decía, oh, pero sí a qué horas y que flojera, no, ¿sabes qué? Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, tú debes de caminar con él, debes de estar platicando con él, ¿qué tanto platicas? Ya olvídate de la palabra oración, si es muy pesada para ti, ¿qué tanto platicas con él? Entre más platicas con él, más relación tienes con él, entre menos platicas, ese es un indicativo de tu vida espiritual, ¿dónde quieres estar tú? Mira, yo quisiera poderte tomar de la... Yo quisiera poderte tomar de la mano y llevarte a ese lugar. Meterte a la presencia de Dios. Pero sabes que no puedo hacerlo. Esa es decisión, tuya, es decisión tuya, es decisión tuya. Yo no puedo agarrar y meterte. Mira, Barbie, yo quisiera meterte a la presencia de Dios. Yo quisiera agarrar y Barbie, vámonos a la presencia. Mira, métete, mira, ese es el mejor lugar. Y, y, y, y hacerte así, métete y no te salgas de ahí, pero no puedo, no puedo meterte a una relación con Dios, es una decisión tuya, día a día, segundo a segundo, debes de hacerlo tú, estoy hablando de una decisión, estoy hablando de que es un indicativo de tu condición espiritual, ¿cómo dice el, el dicho ese? Dime con quién, quién eres, con quién andas y te diré quién eres, ándale, Andas con el Señor Andas con el Señor Entonces no me vengas a llorar Ay es que mi vida es que no, no, no. Te estás metiendo con el Señor Yo no puedo hacer nada Digo, tú puedes aconsejar, claro Y hay gente sabia, y hay gente que Dios ha puesto para aconsejar Pero sabes que Lo que te va a cambiar Es meterte con Él, es una unión permanente es Esa, esa condición espiritual en la cual estás metido ahí y no te quieres salir y va a haber gente que te va a querer salir y tú no me salgo y ahí sí te pido que te en y no te salgas de la presencia de Dios la oración como de especial también te dice pide pide te será dado, pero pide de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que tú crees, y entre más pides se hace una práctica constante de estar, Dios dame más de ti, Dios dame más de ti, Dios dame más, El día de ayer estaba hablando con esta persona y me decía, me decía ¿sabes cuál era mi oración cuando yo iba camino para encontrarte, para que platicáramos y todo eso? Dos minutos del, del tiempo, que fue como media hora de camino, dos minutos del tiempo fue, Señor dame sabiduría para poder decir algo de ti El resto del tiempo fue, Dios, dame más de ti, Señor, aviva tu fuego de tu espíritu en mí, Señor, aviva, Señor, a tu pueblo, levanta tu pueblo, Señor, aviva Guadalajara, Señor, Trae de tu espíritu a Guadalajara, trae el perdón, trae tu sangre preciosa a Guadalajara, Señor, trae sanidad a mi nación. Podría haber estado 28 minutos pidiendo Dios, no, tú sabes mis cuentas, Señor, mira, sabes que me salen y dos más dos son cuatro, pero no me salen, Señor, veo ocho. Y puedes estar ahí de perinche como te decía el domingo pasado Y puedes estar diciendo Pero cuanto más lo conoces Menos pides tus cosas y más pides de él Y más pides de él para ti Y más pides de él para Tu familia, tu esposa, tus hijos Tu iglesia, tu nación, tu ciudad Tu abuelita, el nano, el primo Y quien sea Pero más pides para ellos de Dios Y dejas de pedir menos de ti Y cuando más te metes con él Entonces de repente vuelte así oh, Dios ya está suplente Yo, yo, oye, ¿a qué horas cambié? Eh, esto ya no me gusta. ¿Sí o no, Lick? Cambios de 180 grados. Cuando tú tomas decisiones de carácter, e ibas para allá y tenías un estilo de vida y demás y te tomaste ¡Pum! Dios te dio un pum. Y date, pero ay, no es para allá, es para acá. ¿Sí o no, Lick? Y si no me creen, pregúntele a él. Un día lo va a pasar a él para que dé su testimonio. Testimonio de poder de cambio de 180 grados. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cuando tú tomas decisión de carácter y te acercas a Dios y te expones a esa presencia preciosa y gloriosa de Dios, entonces tu vida es cambiada. Pide. Y entonces se convierte en una práctica constante. ¿Y sabes qué? Como resultado emana naturalmente y vuelve en ti un hábito. Muchos empiezan a platicar con Dios y dicen... Y no se mentirían a nadie Puse camaritas A Dios no podemos engañar A mí me pueden engañar Puedes venir y poner aquí en mi cara de. A Dios no lo puede engañar. Emana naturalmente de ti. Se vuelve un hábito en ti. ¿Y sabes qué? Se convierte en una necesidad de estar con Él. Como cuando respiras. Yo tengo, a, ver, a ver, ¿quién aguanta más sin respirar? Quiero ver los morados. No, verdad, necesitas el respirar. Debe de ser en ti. La necesidad está en su presencia. Porque cuando estás en su presencia, conoces su carácter lo conoces a Él y pides más, pero pides más de Él y cuando estás en Él y conoces su carácter y pides más de Él te das cuenta que todo está en Él y no está en tu cuenta de banco no está en tu trabajo no está en X, Y sino todo está en Él Juan 1.16 dice de su plenitud tomamos todos de lo que Él es tomamos pero le conoces, como resultado de esta bendición, trae una libertad en tu vida, una libertad en la oración, en la cual tú puedes acercarte, como dice la palabra, acércate confiadamente al trono de gracia, y cómo te acercas confiadamente, porque le conoces, y sabes que estando en su presencia, y acercándote a él, oh tienes un montón de cosas, libertad en oración, tienes una oración exitosa, y como resultado de esa oración exitosa, vives exitosamente, y como resultado de esa vida de oración, y de esa vida de éxito, y de ese conocimiento de Él, entonces tienes dominio, y lo primero que dominas es tu propia carne, porque está en la presencia con Él, que estás tan lleno de Él, tan embebido de Él, que entonces su voluntad se hace en tu vida, y entonces tú ejerces un dominio, y tu espíritu ejerce un dominio sobre tu carne, y en tu carne están todos los vicios, y están todas las cosas que tú no puedes vencer, y están las mentiras que dices, y está todo lo que, toda la porquería que traes ahí, todo eso lo puedes dominar, porque estás metido en la presencia de Él, y estás tan embebido de Él, que dices, vicio. Tomas autoridad, tomas dominio, porque sabes que Dios nos ha creado a ti y a mí para tener dominio. Dice su palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes, un rey, reina, tiene dominio. Pero si tú no tienes dominio, ¿qué rey eres? Mangoneado por el diablo. Mangoneado por el diablo. Cuando tú ejerces dominio, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú te das cuenta que Dios te ha dado ese dominio, a través de esa interacción con Él, a través de esa relación con Él, a través de saturarte hasta lo que reboces, como dice la palabra, que mi copa rebose de tu presencia, cuando tú ejerces eso, entonces volteas a ver al enemigo y le dices, te me vas, hijo! ¡No tienes dominio sobre mí! Y si quieres saber más de eso, escucha la predicación bajada de internet, ¿Cómo vencer sobre la tentación? Para que veas el dominio Que Dios te ha dado a ti Pero necesitas conocerle Necesitas acercarte a él Derrotas al enemigo. Dios no me vas a dejar terminar ¿Cómo puedes obtener este don? Este don de poder de la oración, permaneciendo en Él, tenazmente, aferrado en Él, confiando en Él, siempre creyendo en Él, descansando en Él. Teniendo una fe que permanece, no una fe de a ratitos, sino una fe que permanece en Él. Una fe que te hace que te entregues a Él, en todo tu ser. Como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas tus manos. Con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Oíste? Oh, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, puedes entender ese mandamiento. Quiere decir con todas tus fuerzas, a ver, hombres, mujeres, hagan, hagan así, a ver, hagan así, háganlo, a ver, así, háganlo, a ver. Lo más fuerte que puedas hacer ¡vaya! Con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Yo no sé si estás, qué estás pensando ahorita. ¿O estás pensando en el pollo que te vas a comer al rato? ¿O pensaste que no desayunaste? ¿O pensaste que ayer las chivas perdieron? Tengo que aprovecharme, digo, no siempre pasa así. ¿Qué estás pensando? Dice con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo lo que yo soy, Señor, todo lo que soy. Yo quiero entrar a tu presencia con todo lo que soy. Mira. Aquí Yo. Aquí estoy yo Señor Todo lo que yo soy Entregándote a Él Y entonces cuando estás en su presencia Viene un proceso de limpieza Y el Señor te empieza a cortar y a podar Y quitar las cosas Que tú no puedes también luchar con ellas Que Estás débil y Él dice la palabra que Él se hace débil Él se les hace fuerte en tu debilidad Pero estando ahí en su presencia Tienes debilidades, métete a su presencia y Él se va a hacer fuerte tu debilidad. Te limpia, permaneciendo en Él. ¿Cómo puedes obtenerlo permaneciendo en Él? Número dos, ¿cómo? Que sus palabras, la Biblia, la Biblia, su palabra permanezca en ti. Jesús y la palabra son lo mismo. Tienes que hacer lo que Él dice. No es obedecer a Dios a ratitos, es obedecer a Dios completamente lo que Él hace, lo que Él dice. Tú debes de saberlo y debes de conocerlo y debes de hacerlo. Debes obedecerlo. Porque si la palabra de Dios está en ti, el resultado es una fe más grande, una fe práctica. No una fe que se queda nada más aquí en la mente, sino una fe que acciona, una fe que camina, una fe que toma decisiones en Dios, una fe activa, no una fe pasiva. Muchas veces tenemos fe pasiva. Después de tener una fe activa que te mueva, que te haga, mira, oh ¿Sabes que Los hijos de Dios debemos ser los primeros proactivos, debemos de ser los primeros en movernos, debemos ser los primeros en ver las situaciones y en adelantarnos a las situaciones, ¿por qué? Porque esa presencia de Dios en nosotros nos llena de tal forma, nos activa de tal forma que no podemos ser perezosos. Que no podemos estar nada más detenidos ay es que yo estoy esperando a que me caiga del cielo no señor empieza a trabajar empieza a caminar empieza a tomar decisiones porque la fe la palabra la fe viene por escuchar la palabra por escuchar la palabra o yo te invito a que empieces a leer la Biblia y le empieces a leer en voz alta aunque tu esposa te diga no, ya cae Déjame de dormir. mucho Ponte alerta Empieza a leer la palabra Para que entonces la escuches Y por escuchar Dice que viene la fe Y entre más lo conoces Y más conoces esa palabra Y más la haces tuya, Entonces empieza su palabra A permanecer en ti Y entonces empiezas a cambiar Por estar expuesto a su palabra Su palabra es luz Escúchame Lo voy a volver a repetir Si tú no tienes a Jesús y no tienes a sus palabras, Él no te tendrá a ti, ni a tus palabras, wow, ¿quieres que Dios te escuche? ¿quieres que Dios tenga tus palabras? ten sus palabras, tenlo ahí. Él. permanece en ¿eh? Él, que su palabra permanezca en ti, el domingo pasado hablé de, ¿Cómo se obtiene esta bendición? ¿O por qué se obtiene de esta forma? ¿Por qué se obtiene estando en Él y permaneciendo en su palabra? De acuerdo a lo que hemos leído y el versículo eje de estas cinco conferencias. Permaneciendo en Él y sus palabras permaneciendo en nosotros. ¿Por qué es de esa manera? Porque es a causa de Él, de Jesús, que Él tiene todas las cosas. Él tiene la plenitud. Es que todas las cosas han sido sujetas a él y todas las cosas se le han dado a él. Oye, qué mejor lugar estar con él. Cuando tú conoces a alguien de influencia, que sabes que es un palancón, ¿qué haces? Vamos, somos mexicanos, no se hagan. O sea, quieres estar con él, ¿no? Porque tiene palanca. ¿Quieres estar ahí porque Dios, o sea, quieres que, que, que obtener algo, ¿no? Y de esa palanca que Él tiene, de esa influencia que Él tiene. Bueno, si todas las cosas le han sido dadas a Jesús y todo ha sido sujetado a Él. ¿Capista? ¿Capisco? ¿Capisco? cuál es el mejor lugar para estar? Donde Él está. Digo, si esto Digo, esto trae luz a mi vida Yo no sé si trae luz a tu vida Pero en mi vida si trae luz Yo quiero estar donde me está Yo quiero estar con el boss Con el jefe sí, Con el mero mero En el lenguaje mexicano yo iba a decir otro Pero <risa> <risa> Tenemos un lenguaje bastante amplio Aquí los mexicanos <risa> Pero con el menos menos yo quiero estar con el Señor de Señores y el Rey de Reyes. Oh mira, la oración es una super carretera que te conecta con tu creador. Súbete. ¿Qué, qué carro te gusta? A ver, ¿qué, ¿qué carro te gusta? A ver, dime, ¿qué carro te gusta? Ferrari. ¡Wow! Certamente. Ferrari. Wow. A ver, carencita, ¿qué carro te gusta? Los Mini Cooper, sí, está padrísimo El Mini Cooper, también está padrísimo A ver, por acá, ¿quién da más? A ver, ¿cuál carro te gusta? Lamborghini ¿Diablo? No, Diablo no, ¿verdad? El ok A mí me encantan los Mercedes ¿ves? Imagínate en el mejor carro Que tú creas Quieras, desees A mi esposa le encantan los jaguares Imagínate en ese coche Con aire acondicionado Con un super estéreo Así el sonido así envolvente que tiene Y vas manejando Y de repente ves que hay una recta así preciosa Tres carriles para ti Tres de regreso así que, Y no hay nadie No, no están los federales de caminos, Entonces agarras y le El Ferrari Una y creo que son como doce O no sé cuántos Casi le aceleras Y sale el motor solito ahí Pero imagínate Vas ahí cómodamente O sea, traes tus lentes así de cara. Traes tus lentes, man. No traes tus lentes Pero tus lentes así de No sé si me quedé bien Pero pero haz Así, mira hasta, hasta, hasta agarras la pose así De nadito Y agarras el volante Y vas te ven pasar así así es la oración cuando tú te subes en la oración es vas a una velocidad luz si se puede decir así a la presencia de tu amado y llegas y avientas los lentes y dejas abierta la puerta del ferrari y llegas y oh dios ya, Y lo agarras. Y no te suelto, amado, hasta que no me bendigas. ¿Cuánto te deseo? Oh, Señor, se me hizo larguísimo el camino para llegar a tu presencia, amado. Te agarro y te digo que te amo. Oh, déjame besar tus pies, Señor. Esa es la oración. Esa es la oración. No lo deseas. Hijo, mi deseo es constante estar en la presencia de mi Amado, porque él ha hecho todo por mí. ¿Qué puedo hacer más que amar con todo mi corazón? Causa de su plenitud. ¿Por qué permanecer en la palabra y que la palabra permanezca en ti? Porque en sí la palabra de Dios es rica y es luz. Y entre más conoces de su palabra, más creces en Él. Y entre más creces en Él, más conoces sus promesas, lo que Él te ha dado para ti. Y entonces la oración se convierte en que tú tomas las promesas de Dios su misma palabra y entonces empiezas a hablar su mismo idioma y entonces le empiezas a hablar a Dios omnipotente con sus mismas palabras y entonces la omnipotencia de sus palabras mueve la omnipotencia de Dios. Wow. ¿Viste qué poder tienes en esta poquita Cuando tú conoces y permaneces en Él Conoces la Palabra, la Palabra permanece en ti Tú empiezas a hablar El mismo idioma de Él Empiezas a hablar palabras Omnipotentes Y entonces la Omnipotencia de Dios será Tienes que alimentarte Tienes que llenarte Tienes que retener Y tienes que obedecer La Palabra de Dios Tu fe, entonces se convierte en una fe poderosa. Y entonces, las palabras que Él dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Un hombre que permanece, una mujer que permanece en Cristo, y las palabras de Cristo permanecen en Él, es eminentemente un creyente y por consiguiente es exitosamente próspero en la oración esta persona esta mujer, este hombre que permanece en Dios y las palabras de Dios permanecen es una persona que tiene una fe poderosa pues su fe lo ha llevado a un contacto vital con Jesús Y por lo tanto está junto a la fuente de toda bendición y puede beber de ese pozo a cada segundo de su vida hasta que se sacie. Y si se sacia después va a tener más hambre y después va a querer más y más sed y más sed y más sed y más sed. Como cantamos luego otro canto que dice, hambre que duele hambre que debilita, pero hambre que duele y que debilita por la presencia de Dios. Y quiero enfatizar esto para terminar el tema. Un hombre y una mujer así, como hemos estado hablando todos estos domingos, tiene el Espíritu de Dios en su vida. Escúchame, tú y yo Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Debemos cuidar nuestros cuerpos? Claro que sí. Si necesitas, aquí tenemos un doctor, un triólogo, que lo cuides. Tenemos que ser mayordomos de nuestro cuerpo. Pero un hombre así. Posee el Espíritu de Dios habitando en él. Y si tú permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, entonces el Espíritu Santo llega a ti y establece una residencia en ti. Y sabes que el Espíritu Santo, y llévate esto hoy en tu vida, el Espíritu Santo está en ti para ayudarte en todo lo que necesitas. Pero necesitas permanecer en Cristo y necesitas permanecer en su Palabra. Porque otros podrían decir, ah, pues qué fácil, el Espíritu Santo está en mí, pues haz todo, y yo me siento, y no hago nada, no, tú debes de permanecer en él la palabra de Dios que debe permanecer en ti entonces el Espíritu Santo que está en ti empieza a clamar por ti, empieza a clamar con dice la Biblia con gemidos indecibles o sea con gemidos que no se entienden imagínate qué amor nos tiene Dios que su mismo Espíritu está en nosotros con nosotros para gemir por nosotros pero tú debes de permanecer en Dios y su palabra debe de permanecer en ti no es algo maravilloso que el propio Espíritu Santo interceda por ti y va a interceder no de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a lo que tú quieras va a interceder de acuerdo a la voluntad de Dios dice la palabra así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios ¿Quién conoce el corazón de Dios el Espíritu de Dios y si el Espíritu de Dios está en ti, lo que el Espíritu de Dios va a pedir no va a ser lo que tú quieras va a ser lo que hay en el corazón de Dios y lo que hay en el corazón de Dios es lo mejor lo mejor que tú puedas tener aunque nuestra mentecita diga lo contrario el Espíritu de Dios obra en ti El querer lo que Dios quiere Voy a repetir El Espíritu de Dios obra en ti el querer Lo que Dios quiere De tal forma que la oración de un creyente De alguien que vive constantemente En él, el que está metido Con él todos los días el que La palabra de Dios reside en él Esa persona Esa persona ora Con el propósito de Dios Reflejado en su vida No lo que él quiere Lo que Dios intenta hacer, se lo dice a su gente, a sus siervos. Y los inclina a través de su Espíritu a pedirles que hagan lo que Él mismo tiene en su corazón. Entonces, y entonces eso de que pues pide todo y todo. No, es que estás pidiendo conforme al corazón de Dios y no conforme a tu corazón. ¿cuán claro es que si permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti podemos pedir todo lo que queramos porque el Espíritu va a hacer que pidamos conforme al corazón de Dios y ¿sabes que es imposible que el Espíritu Santo de Dios nos mueva a pedir otra cosa que no sea conforme al corazón y por eso es necesario que estés en su presencia porque el Espíritu no va a pedir cositas que tú quieres va a pedir las cosas que Dios quiere para ti Y es imposible que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y Dios, el Padre, tengan propósitos contradictorios entre sí. Es imposible, porque dice la palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Entonces el Espíritu no va a pedir cosas contradictorias. Mira, señores, que velo, ve, Mira, ve, ve su condición, ándale, ándale, ¿no? ándale. ¿no? Si eso que estás pidiendo te va a afectar tu vida, el Espíritu Santo no lo va a hacer. Va a decir, Padre, lo que hay en tu corazón, lo que has visto para César, dáselo, Padre, porque eso es lo mejor. Aunque él quiera un Ferrari. ¿Mm? A lo mejor no es lo mejor un Ferrari. Yo quiero una bocina, la Mojini Contact. Padre, dale el Lamborghini, ¿no? Y es mejor, ¿verdad? ¿Entiendes? No es lo que tú quieres, es lo que Él quiere para ti. Y es imposible que el Espíritu de Dios y el Padre tengan propósitos contradictorios. ¿Sabes qué? Lo que uno impulsa a pedir, o sea, lo que el Espíritu Santo impulsa a pedir, el otro, o sea, el Padre, lo da con toda seguridad, porque Él ya ha decidido otorgarte eso. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué padre, ¿no? ¿No te encanta Dios? O sea, Él en su corazón ya tiene, dice... Pensamientos. ¿Cómo dice la palabra? Pensamientos de bien, de paz y no de mal. Eso que ya está en su corazón, él nada más está esperando que el Espíritu Santo diga: Ya, ya, ya, toma Pero tú debes de estar en la presencia de Dios y las palabras de él deben de permanecer en ti. Tengo un ejemplo que se si, si, si me ocurrió este ejemplo. Y lo puse aquí. No sabes que cuando permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, el Padre, Dios Padre, te mira con la misma mirada con que ve a su amado Hijo. Imagínate cómo ve el Padre a Jesús. ¿Cómo ve el Padre a Jesús? Le ha dado todo el Padre. Todas las cosas le ha sometido. Porque lo ve a Jesús y yo creo que el Padre... Como pavo real así, ¡pum! de ver a Jesús, ¿no? ¡Wow, oh, mi hijo amado! Y de hecho dijo, mi hijo amado, el cual tengo complacencia. bueno, tú estás en Cristo, y cuando sus palabras permanecen en ti, Dios te ve con la misma mirada. Y dice, wow, mi hijo amado. No te encanta eso. No quieres que Dios. Fíjate, Jesús dice la palabra que Él es la vida Y la vida incluye ramas Los pámpanos, los frutos Son parte de la vida por tanto, Dios nos mira como parte de Cristo Miembros de su cuerpo Miembros de su sangre Y hueso de sus huesos El amor del Padre por Jesús es tal que no le niega nada Pero cómo fue Jesús Él fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por eso lo ama al Padre Como Dios hombre, como mediador, así lo ama el Padre. Y él hará todo lo que Jesús y todo lo que el Espíritu Santo me envía. Casi, casi el corazón del Padre está, Hijo mío, Jesús, ¿qué quieres hoy? Todo es tuyo. Todo está sujeto a ti. ¿Qué quieres? ¿No quieres que Dios te vea así? ¿Jóvenes no quieren que Dios los vea así? ¿No quieren salir triunfadores en todo lo que hacen? Hombres, mujeres, tienes. Oh, mira, verdaderamente si es así, cuando tú y yo permanecemos en una unión real con Jesús, el Señor Dios, nuestro Padre, nos mira de la misma manera que ve a Jesús y nos dice, no te negaré en nada, pide todo lo que quieres y te será hecho. Y muchos están sacando su lista Pues no Mira Mira tu lista Porque lo que necesitas es meterte en su presencia Lo que necesitas es Embeberte de su palabra No tus necesidades Mira, ¿qué crees que yo no tengo necesidades? Claro que tengo necesidades ¿Tú crees que yo no tengo que pagar cuentas? Sí, sí tengo que pagar cuentas ¿Pero sabes qué? Mi preocupación no es esa Mi preocupación es no perder la relación con mi Señor No salirme de su presencia No perder ni una jota Ni una tilde, ni una coma De su palabra Mira, si yo pudiera comerme la palabra, me la comía Así debe de ser tu vida Qué importa lo que tengas y no es porque dejemos a un lado las broncas. Las broncas están ahí y está para que las resolvamos, para que seamos proactivos y las hagamos. Pero sabes qué? Lo que debe determinar tu vida es meterte en la presencia de Dios, es estar en su palabra, es permanecer en su palabra, porque no hay cosa que te cambie más que la presencia de Dios. Oh, mira, quisiera gritártelo al oído para que te acuerdes de mí toda la semana. ¿Cómo es que me gritó? Permanezca en Dios Que sus palabras permanezcan en mí Oh, ¿sabes que Esa es eso es lo que tienes que hacer, te dice no te negaré nada, pide todo lo que quieras y te será hecho, así entiendo yo este texto, y sabes que en el mismo capítulo 15, en el versículo 9, ¿eh? dice así, como el Padre me ha amado, hablando a Jesús, dice como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y sabes que el mismo amor que Dios siente por su Hijo, el Hijo siente por nosotros, y por lo tanto habitamos en el amor del Padre y del Hijo Oh, mira, yo, yo te pido, o sea, que, que trates entender esto. O sea, habitamos en el mismo amor del Padre y del Hijo. ¿Cómo pueden ser rechazadas así nuestras oraciones? ¿Acaso ese amor infinito del Padre no tendrá respeto por nuestras peticiones? Yo me pregunto, pero hay un precio a pagar. Y el precio a pagar es... Permanecer en su presencia, oh, yo quiero pagar ese precio. Deleitarme en su presencia. Ver a mi amado. Oh, mira, mi alma anhela el momento en el cual yo pueda ver su rostro. Oh, escucha bien. Amadísimo. Amado, compañero, amigo Como le quieras llamar Si tus oraciones no son recibidas en el trono Debes de sospechar Que hay algo mal en tu vida Algo que no estás haciendo bien, Algo que lo esté impidiendo Puede ser un pecado Puede ser que a Dios nada más, Como un buen ejemplo que me encanta nada más vienes a tomar tu mini cada domingo y Toda la semana tú mueres de Hay algo que está impidiendo Y sabes que Dios no te va a conceder Lo que está en su corazón No lo que está en tu corazón Lo que está en su corazón Porque sabes que necesita disciplinarte Y necesita podarte Y necesita quitarte lo que no le agrada Y necesita atraerte hacia Él Y decir, a ver, ¿qué quieres más? Tus cuentas pagadas Tu plerraria, tu casa ¿Qué quieres más? ¿O me quieres más a mí? Si no permaneces en Cristo ¿Cómo puedes esperar Orar exitosamente? Mira si tú eres de las personas Que dices Ay, Y agarras un versículo de la Biblia Todo lo puede que me fortalece Pero no lees el contexto Ni lo que tienes que hacer Para que todo lo puede bueno Cristo te lo fortalece Si escoges sus palabras pero no las crees. Si tienes dudas y dudas de esto y dudas del otro y no, pues es que Dios, no, pues es que yo no, pues es que no, pues es que no funciona. No es Harry Potter. No es la varita mágica. y ya cambié, Es decisión meterse en su presencia y permanecer en su palabra. Mira, si dudas, ¿cómo puedes tener? ¿Cómo puedes esperar aceptación ante el trono de Dios? Vas a llegar ante el trono de Dios a decir: ¿Y tú quién eres? No te conozco. Digo, Dios es misericordioso. ¿no? Digo, sí nos conoces. Pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué relación tienes? Como si yo llego con quién. Ver, no sé es que si sí los conozco. ¿sí? Con Yusif, por ejemplo. Yusif, oye, Yusif, es que tengo te que pedir esto y el otro, y Yusif, ay, pues, ¿tú qué? Yusif, no? préstame tu, tu, tu computadora. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más tienes así de valor? Digamos que tú amas tu computadora. Préstate tu iPod. No, ¿Por qué tú vas a prestarme mi iPod? Pues espérate. Además, a lo mejor ni te has lavado los oídos, ¿no? cuando tú tienes una relación con la persona, cuando tú tienes una relación con el creador, o tú puedes acercarte confiadamente al trono y decir padre, hijo pero si tú no tienes esa relación padre, ¿por qué me llamas padre? tu vida está llena de pecado no quieres cambiar tu vida es que yo quiero pedirte pues, yo quiero pedirte que cambie Puede darte lo que tengo en el corazón, pero necesito que cambies. Si eres intencionalmente desobediente a cualquiera de sus palabras, tal vez no sea esto la causa de que fracases en la oración. Eres de las personas que tomas una porción de la palabra y nada más y lo demás lo desechas. No, la palabra de Dios es completa desde Génesis hasta Apocalipsis pues más yo diría hasta del índice hasta los mapas así que para ampliarlo un poquito más y me voy a dejar una toda. toda no será esto la causa de que fracases en oración pero si permaneces en Cristo y te aferras con firmeza a sus palabras y eres plenamente su discípulo entonces sabes que Él te escuchará si estás sentado tú si permaneces sentado a los pies de Jesús escuchando sus palabras entonces una vez que estás ahí sentado tanto Tanto te metes en su presencia y estás sentado ahí, que de repente estás escuchando y escuchando sus palabras y de repente, Señor, ¿me permites? Entonces tú puedes levantar tus ojos a Él y a su armado rostro y decirle, mi Señor, escúchame ahora. Y entonces Él va a volver y te va a decir, lleno de gracia, en tiempo aceptable te he escuchado y en día de salvación te he socorrido. Pídeme lo que quieras y te será hecho. Oh, Amigos, amados, hermanos Yo te pido Que no escuches esta predicación Este sermón, este rollo Como quieras llamarlo Para luego olvidarte de él Para luego olvidarte de él Yo pido en el nombre de Jesús Que tú puedas entrar en esta dimensión De intimidad Con tu Señor No te olvides de estas palabras Trata, trata de alcanzar este lugar de influencia ilimitada. Oh, qué iglesia, qué cuerpo de Cristo tendríamos si todos fuéramos poderosos en la oración. ¿Sabes qué llegaríamos? ¿Qué crees que pasó hoy? Oré por una persona y se sanó. ¿Qué crees? Pedí por esto. Y, ¿Y sabes qué? Dentro de la voluntad de Dios se dio. Y esto, y esto, y esto, y esto. En vez de estar... Mira, yo con gusto les doy consejería, yo con gusto hablo con ustedes, yo con gusto... Pero sabes qué? Si tú vives una vida de oración, si tú vives plenamente metido con Él, oh vas a llegar y vas a decir, yo oré, y yo reprendí, y el diablo se fue para atrás, y todo lo que vi en mi vida fue limpiado porque yo estoy metido en la presencia de Dios. Oh victoria, victoria, victoria, victoria. Oh, qué pueblo seríamos. Poderosos en oración. ¿O quieres estar muerto de hambre? Y perdóname que lo ponga así, pero así lo escribí, y así me dijo el señor que lo escribía. ¿Quieres ser un hijo pobre? ¿Quieres ser un hijo babeante? ¿Quieres ser débil? ¿Quieres ser alguien que nunca madure para convertirte en el hombre y en la mujer que Dios ha hablado que tú seas? Escúchame. Te lo suplico. Te lo suplico. Aspira. A ser fuerte en Dios y a gozar de ese elevadísimo privilegio que es el poder de la oración. Oh, qué ejército seríamos. Qué ejército seríamos si todos tuviésemos ese poder en la oración. Oh, hermano, amigo, amado, hijo de Dios. Ese poder está aquí a tu alcance. No está hasta allá a 20 kilómetros. No tienes que ir a ningún lado. Aquí, ahora, está ese poder para ti. Lo quieres tomar Lo quieres tomar no, no me digas a mí, díselo al Señor Lo quieres tomar, yo quiero tomar hoy ese poder Yo quiero tomar esa responsabilidad Yo quiero ser gente proactiva, gente exitosa Gente que, que va más allá Gente que, que, que rompe, gente que escribe historia Este poder está a tu alcance Y sabes que este poder solamente está Para los que están en Cristo Y para los que permanecen en su palabra No hay de otra, no le busques por otro lado Tienes que permanecer en Él. Y su palabra debe de permanecer en ti. Solamente está para eso. Y entonces ese privilegio especial va a ser para ti. Será para ti. Será para tus hijos. Será para tus hijos. Será para todos los que te rodean. ¿Y sabes qué? No es una tarea difícil. Es una tarea de gozo. De paz. De su presencia. Oh, ven tras de este poder Tras esta bendición Con todo tu corazón Y sabes qué? Todo lo demás te será Por añadir Todo lo demás vas a pedir Lo que quieras en la voluntad de Dios Y te será hecho Y te será hecho Desgraciadamente, para una porción de las personas que estamos aquí, esta plática no te dice nada, porque no estás en Cristo, y por lo tanto no puedes permanecer en Él, y menos sus palabras permanecen en ti. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Creo que te estás perdiendo del verdadero cielo. Y el cielo no está allá, el cielo está aquí, porque estás en la presencia de Dios. Y mira, y si no hubiera infierno, el peor infierno que puedes vivir en esta vida es estar separado de Jesús. En sí eso ya es un infierno. debes de prevalecer en oración con Dios, debes de conocer ese privilegio, debes de permanecer en Él, y que sus palabras permanezcan en ti. La prioridad para ti hoy, escúchame, y cierra todos sus ojos, la prioridad para ti, mi querido amigo, mi querido hermano, es que creas en Jesucristo, creas que Él salvó tu alma, creas que Él te rescató y creas que eres Hijo de Dios. Entregues tu alma, que él tu alma sea lavada por Él. Escúchame bien, tu alma sea lavada por su sangre preciosa y entregues tu vida para que sea gobernada por Él. Dios enviaba a Jesús como un salvador Yo te pido que lo aceptes, de verdad lo aceptes, y de verdad lo recibas, como tu Maestro, como tu Señor, y te sometas a Él, como tu Rey. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas hoy. Y hagas una obra poderosa en nuestros corazones hoy. Haz esa obra poderosa, Espíritu Santo. Señor, queremos empezar a pedir conforme al corazón del Padre. Señor, haz esta obra en nosotros. Queremos entrar, Señor, en esa dimensión de poder, de autoridad, pero más que de poder y autoridad, de relación íntima contigo. Amado, queremos estar cerca de ti, Jesús. Queremos crecer. no queremos que lo que hay dentro de nosotros se desarrolle, la maldad Señor toda esta porquería que el mundo ha puesto en nosotros no queremos que se desarrolle lo que queremos es que tú te desarrolles en, el nuestro, en nosotros tu palabra, tu presencia yo no quiero ser más heredero de la ira tuya Señor Si yo quiero ser heredero del reino. Quiero que haya un cambio absoluto en mi vida, Señor. ¿sí? Una reversión de todas las corrientes del mundo y de la naturaleza que están en mí, Quiero ser una nueva criatura en ti, Jesús. Díselo. Quiero ser una nueva criatura en ti, Jesús. Señor, cuán importante es estar relacionados contigo. Señor, es el tesoro más grande que nos has dado. El poder estar en comunión constante, permanente, con tu presencia.